Bueno, hoy les, les adelantaba que íbamos a escuchar a Daniel Lovera, primero como presidente de la Comisión de Hacienda y p r e s u p u e s t o que está un poco este,、eh, mediando las discusiones que hay entre los ministros o las ministras y los legisladores provinciales. En, la sesión de, en el recinto de sesiones de la, de la legislatura. Tienen previsto mañana sacar dictamen, por lo menos si más o menos los tiempos le van dando, sobre todo los tiempos de, de, cada, de cada ministro que ocupa en la legislatura. Así que probablemente mañana se saque dictamen después de recibir nuevamente al ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, se saque dictamen de este presupuesto para meterlo dentro de las sesiones. ordinarias Y no llamar a una extraordinaria, si es que se este, pospone un poco para más adelante, hasta por lo menos hasta el 30 de noviembre, tienen tiempo de meterlo dentro de las sesiones ordinarias. Pero nosotros le preguntamos por otro tema y que nos parece interesante: que, en este caso, la línea plural o los también llamados ultravernistas, ¿qué opinan de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del, del partido a nivel nacional? Dijo Lovera, como lo viene diciendo siempre, que no tienen u a opinión sobre eso, pero sí opinó sobre qué tiene que hacer el, el, el partido provincial justicialista, si alinearse no o no a nivel nacional. Dijo que no les va a quedar otra、eh, que alinearse porque hay una sola r i s t a que es la de Cristina Fernández. Así que si les parece, escuchamos a Daniel Lovera. Creo que vamos a estar, hoy tenemos una jornada, creo que va a ser muy extensa porque. Eh, como se extendió el día la semana pasada,、eh, se tuvo que posponer lo del Ministerio de Salud,、eh, que se, se puso hoy, o sea que hoy hay cuatro ministerios durante todo el día, o sea que seguramente va a ser una jornada que durará hasta últimas horas,、eh, hasta, hasta tarde, viene entra, entrada la noche. Este, pero bueno,、eh, lo importante es que en cada una de las diputadas y diputados, más allá de los matices y de las, algunas posturas, este, todos pueden hacer unas preguntas. Este, los ministros responden como c o r r e s p o n d e y, y, este, y, y se, está, se está llevando un trabajo、eh, como debe este, llevarse, en, en este caso de la ley de presupuesto y de la ley impositiva, que son dos leyes centrales, la, la ley madre de todas las leyes, este, que ni más ni menos、eh, te pone en conocimiento lo que va a pasar en el 2025 con el presupuesto provincial. ¿Se puede sacar dictamen esta semana? La idea es que mañana. El día de mañana, este, si logramos terminar con todos los ministerios, ver si podemos avanzar con el dictamen para ver si antes de, la, de que terminen las sesiones ordinarias poder tratar la ley.、Eh, le cambio de tema un poquito. Cristina, presidenta del peronismo a nivel nacional. ¿Qué opinión tiene y, sobre todo, no, qué o sea, posición tiene?、Eh, opinión: hay, una, hay una, sola,、eh, una, una sola lista, se quedó. Este, Como presidenta del partido, nosotros no tenemos opinión, lo hemos dicho cuando estábamos como línea plural, que no, si, mientras se dirimía la interna que después no fue, que nosotros no íbamos a participar hasta que terminara como terminó. Este, así que nada, acompañaremos en todo lo que. Pero este, tenemos todavía años por delante, muy. muy este, Difíciles de la Argentina、eh, y, y sobre todo tenemos que gestionar a nuestra provincia este, con todo lo que está pasando en el país, que no es un tema menor. ¿Y el, y el, y el PJ Provincial se debería alinear a eso? El PJ Provincial, este, algunos este, todavía no hemos tenido una reunión, este, estamos esperando que el presidente del partido nos convoque y diga cuál, o sea, que cada uno de los compañeros se. se... Se expidan q u e es lo que quieren y, y cuál es la decisión que va a tomar por mayoría el, el, el peronismo pampeano, el, el partido justicialista. Pero、eh, yo creo que hay una s u l a l i s t a o sea que es obvio cuál es la postura que va a tomar. Bueno, Daniel l o b e r a opinando como, este, como referente de la línea plural o los llamados ultravernistas,、eh, respecto a qué va a s e r el partido justicialista, si alinearse o no a nivel nacional. Y apoyar la, la candidatura, en realidad, de la, la presidencia del, del Partido Justicialista a nivel nacional. Hay una cierta preocupación por parte de, de algunos funcionarios, también desde, desde el Ejecutivo, pero también desde la presidencia del, del peronismo, cuál va a ser la postura de los ultravernistas. Así que、eh, veremos qué sucede si estas declaraciones son、mm, meramente declaraciones. A un medio de comunicación, o si hay una postura puntual de、eh, la plural o del ultravernismo respecto a lo que pasa a nivel nacional y qué tiene que hacer o qué debería hacer el Partido Justicialista a nivel local. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Mauro Monteiro nos traía en este caso la palabra de Daniel Lovera como este, presidente de la Comisión de Hacienda, pero también un poco picante como. Dirigente del PJ Pampeano. Estamos esperando que el presidente nos convoque a ver qué pensamos. Tiró más o menos Lovera. Ya se sabe quién es el presidente del PJ, ¿no? Sergio Cilioto.